Je voegt naar de de Digo no puedes hacer nada que me convenza. Quiero bailar cumbia hasta que amanezca. Nosotros veníamos con una, una, una cuestión del desarrollo en los barrios, de lo que son los trabajos productivos, digamos, lo que es poder generar un trabajo en serio, más allá de lo que son 160 pesos, que, que en principio el gobierno los tomó como para poder atenuar el conflicto social y dejar a la gente en la casa. Nosotros rompemos con todo eso y nos proponemos generar algo importante, desde de espacios sociales en los barrios, lo que puede ser una guardería como habrán visto, una biblioteca. Tener una bloquera que construya bloques para poder hacer casas mejores o poder seguir construyendo estos espacios sociales. Junio. Junio. Arde. Arde. Rojo. rojo. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta. FM, 106-3. Radionauta.com.ar. Hecha como el frío, se extiende sobre la ciudad como un manto desplegado por los cuatro puntos cardinales. De sur a norte, de este a oeste, la uniformidad recorre calles y avenidas para requisar un orden que aparenta ser armónico en sus normas, pero desgastado en sus formas. Los cuerpos que obstruyen memoria buscan sospechosos debajo de las baldosas, Revisan mochilas, llevan el parte. Son las 5. Piensa mientras camina hacia la parada del colectivo. Tiene trabajo y ya terminó su jornada. Mañana el almanaque indica que es feriado, por lo cual piensa fugazmente. ¿a qué dedicará esas horas de gracia que un prócer de su país le ofrenda? Si dormir muchas horas más o aprovechar esas horas que podría dedicarle al sueño para realizar algún plan postergado. Un arreglo de la casa, una excursión en alguna feria o negocio que atienda como día laborable. Piensa. Descansar los cinco sentidos por fuera de sus obligaciones diarias ¿qué lección hacer para que ese feriado sea distinto a cualquier día corriente? sin irse muy lejos recuerda cuántas veces fue que la vibración de un día de ocio lo devolvió vacío extrañado de la rutina ajena ...que lo conduce a su modo de despertarse y vestirse para ir a un sitio conocido. La misma ciudad le agiganta, en su escaso tránsito, la voracidad de un solo día no laborable... ...que vuelve a frotarse las manos para continuar con sus hábitos 24 horas después... ¿Te pusiste a pensar hoy, martes 19 de junio? ¿Cuántas rutinas personales podemos crear? ¿De qué manera convertir en dinámica la propia inercia del trabajo o del ocio? ¿Qué modo de secuencia requiere esto? ¿Podremos entregarnos al aburrimiento sin más? Una elección. La que nos haga sentir diferentes a una costa de transitar el mismo camino para comunicar el más simple bienestar, sea de modo ordinario o con la resonancia de un feriado. Aquí comienza Ojo de Buey. De way hablamos sobre la marcha. Que los amantes fecundan con savia del cuerpo. Viva ese hierro vencido por la claridad. Viva ese. Hierro claridad eres el echo de amor entes que de de Güey fíjate qué pasa Buenas tardes Bienvenidos y bienvenidas a Ojo de Buey, programa que los acompañará hasta las 6 de la tarde aquí en el 106.3 FM Radio Nauta. Hoy se ha complotado la invitación y el esquema general del programa para mirar del otro lado del río de la Plata, mirar a, a, a Uruguay. Hablaremos, en, ni bien llegue Mauro, de Hugo Fatoruso, el documental... Que acaba de estrenarse eh, Que quiere medio que la vimos pasar Porque no vamos a hablar de que lo vimos Sino que lo bueno que parece que está Y también nos visitará eh, Ana Pinotti eh, Poeta uruguaya También oriunda de, de Montevideo Hablando de montevideanos, de fatorusos Y de las conflagraciones De la grilla del día de hoy Para presentarnos no su, su quehacer Poético, sino los proyectos Que su quehacer po poético eh, impulsa, hablaremos de Insurrecta una performance que incluye la lectura de, de poesías y también la pintura y la música en vivo eh, cómo la poesía alza su voz en estos tiempos mundiales, críticos y demás cuestiones así que hasta las 6 de la tarde no vamos a, a demorar mucho las presentaciones y los preámbulos para darle paso a la palabra escuchábamos como siempre en los ...en las palabras de la viñeta editorial... ...del día de la fecha a Penélope... ...a Federico Aguirre... ...haciendo sus ventanas nuevas... Un tema grabado justamente con un acordeón uruguayo, como para seguir tirando uruguayidad a la, a la cuestión, y después el tren blindado, esa, esa, ese monumento que los jóvenes visitan pensando un poco en Belgrano, en Belgrano y el busto de, de. que bueno, cada tanto visitamos y que debe andar por ahí en algún lugar de la ciudad. Eh, vamos a iniciar también musicalmente eh, mostrando algo de Fatoruso que. Habla sobre este momento del día El atardecer aquí en Radio Nauta Comunicate Al 451 6917 Ojo de güey en Radio Nauta alguna sombra a ti te nombra en la penumbra que me ronda en las esquinas de la vida que te sigue y me alucina cada día mires ha y no termina si es sin te si viene la sina cada día que comienza y no termina si es sin si voz sombra Si te nombra en la tenbras que me ronda en las esquinas de la vida que te sigue. 6 de la tarde, Ojo de Güey, una abertura en el ojo de la tormenta. Seis minutos, han pasado de la hora 17, ya mesa completa aquí en Ojo de Buey, junto a Mauro Basiuk. Así es, Matías, ¿cómo andás? Saludo también a la audiencia de Radio Nauta. Sí. Un nuevo Ojo de Buey, el quinto El Ojo quinto. de Buey, que abrimos para ver un poco algunas cuestiones, como vos bien decías en la introducción. Hoy marcado por Uruguay, va a estar sí, marcado bajo es el signo... Sin planearlo. Hugo. Sin planearlo, se fue dando, así que ya comenzamos un poco escuchando Atardecer, como bien vos decías, de, de Hugo Fatoruso, y después vamos a comentar algunas apuntes, algunas cuestiones sobre Fatoruso, el documental, un poco sobre, sobre su obra también, de uno de los artistas más grandes del Río de la Plata y del continente, también podemos decir. Los, pueden usted, ustedes también ser parte de la mesa llamando al 451 69 17, que es el teléfono de Radio Nauta, y también enviando un WhatsApp al 221 670 5190 Hasta ahí Mauro, no quiero que te perjudiques la voz, eh, vamos a... a... A girar el plano de la conversación, no para la música específicamente, sino para la poesía, la labor de la poesía en estos tiempos. Convocamos a una vieja conocida, va, por lo menos, sí, vos la conoces sí, también, Mauro. Sí, sí, Ana sí, sí. Pinotti, poeta uruguaya, radicada hace mucho tiempo aquí en, en la Argentina, quien cada tanto nos convida a algunas intervenciones. En la ciudad de La Plata eh, y también en otros lugares de, de la República Argentina, que tienen en el centro de la escena a la poesía y la acción. Ana Pinotti viene acompañada de Maísa Boe. Eh, ellas eh, forman parte del staff de Insurrecta. Una invitación para el próximo viernes 22 de junio, este, este viernes. Así que vamos a las 10 de la noche en la fabriquera. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Maísa. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo van? Gracias primero por la invitación siempre, por acompañar los eventos. Una pregunta, ya estuve dando vuelta eh, por las redes. ¿Qué es Insurrecta, Ana? Insurrecta es una aventura estética. Eh, Ajá. Eh, es una composición poética para ser leída a cuatro voces, como si fuera un coro. Esta iniciativa surge este, primero de la incomodidad de nosotras cuando somos invitadas a leer, de sentir que el evento no es atractivo. Eh, de sentir que hay cierta distancia del poeta para con la gente y queríamos romper un poco eso y sentíamos que el trabajo venía por el lado de la voz y empezamos a trabajar en la composición de texto con Claudia Sóbico, Fedra Spinelli y Pamela Terlisi que son poetas de Buenos Aires eh, un poco con ideas de cada una eh, por este lado Claudia tenía ganas de hacer eh, un coro de voces para ser leídas y con Fedra estábamos teniendo ganas de, de trabajar la voz, hacer un laboratorio de voz donde pudiéramos este, decir algo más de lo solamente leído y, y nos, nos encontró un día caminando por el centro de Buenos Aires después de un evento y ahí surgió las ganas de decir bueno, hacemos algo, pongámonos a trabajar. Claudia, tenés esta idea, hacela. Fedra, nos juntamos a ensayar. Bueno, así surgió y tuvimos una invitación en la Feria del Libro y la verdad que nos fue muy bien. Tuvo mucha... Mucha un ida y vuelta muy interesante así que eso nos dio también como el pie para darnos cuenta que estábamos haciendo algo que estaba interesando una invitación distinta por lo menos a lo que se está haciendo así que bueno, aventuradas trayendo de la mano poetas de 1830 y ponerlas uh -huh. a, a leer con nosotras ese también era un desafío ¿no? como hacer un poco presente la historia en este caso son mujeres en este recorte que hacemos para ahora pero no, no es expulsivo o sea, los hombres el próximo Insurrecta que se va a llamar, no sabemos todavía cómo eh, va a tener varones también en la, en la convocatoria de los poetas eh, no, eh, ¿Cómo se llama? Insurrecte No, Insurrecta no, pero el, un, con prox, un próximo que incluiría a varones no, porque, porque la idea... también es un, eh, lo hemos hablado en, en su momento cómo eh, incluir los giros del de lenguaje a la hora de, de, de producir poesía y cómo eh, por ejemplo, no sé, desde el colectivo de escritoras, cómo es que manejan ¿no? Esa, esas nuevas irrupciones? Mira, en realidad el, el no, Insurrecta es el nombre del equipo de trabajo, y es Insurrecta porque la poesía puede serlo, porque la palabra puede serlo... Vino más, más que nada por ese lado, no por una cuestión genérica. Eh, con las chicas de la colectiva sí estamos pretendiendo que sea una, una, una diversidad de voces, de voces la propuesta. Insurrecta trabaja con la literatura, entonces no, no vamos a marcarnos géneros a la hora de traba del trabajo. En este caso el primer volumen está hecho por mujeres, eh, simplemente porque nos disgustó la idea, porque justo estábamos leyendo cosas que nos gustaban a todas y generó ahí el, el producto, como quien dice. Pero obviamente tenemos, si, si todo nos sale bien, nuevas oportunidades para incluir otra, otros poetas bueno. también. ¿no? y como, como al principio del programa hablaba un poco eh, en las palabras iniciales de, del lugar de la poesía ¿no? en los tiempos que corren vos como digamos, un, un largo trabajo dedicado a la, a la edición de libros pero también a generar el, la circulación de la palabra el encuentro entre poetas y gente de la sociedad civil por decirlo de, una, de alguna forma ¿qué crees? Que, ¿qué lugar ocupa La, la, la poesía o cuál es la intención Desde tu lugar como poeta Que le imprimiza toda esta cuestión Como el chiste ese de, o la viñeta de Mafalda En la que se arremanga y dice Bueno, a ver para dónde hay que mover esto Cómo, cómo es para vos Desde la poesía, ¿no? Eh, mirá, yo creo que Por lo menos para mí La poesía es como una manera de contar la historia ¿no? Quizás suene pretencioso Pero no lo es eh, Es mi manera y siento que uno va acompañando en su práctica una instancia histórica, un movimiento cultural y un montón de circunstancias que van más allá de lo que uno elige, sino del tiempo que le toca. Entonces, que a mí me parece que, que hoy por hoy si hubiera que buscarle un lugar a la poesía sería de acercarse un poco más a la gente con la que dialoga. Me parece que la poesía, o, o se pretende, o no sé por qué se generó eso, una gran distancia entre quien escucha o quien lee del autor, me parece que habría que ser un poco más generoso a la hora de acercar los espacios. Me gusta la idea de pensar que lo que está escrito va a ser leído cercanamente a otro, buscando como un lugar de, de intimidad y de disfrute de eso. A mí me interesa trabajar por ese lado y creo que los proyectos que estoy generando o, o han ido este, generándose apuntan un poco a eso, como a bajar de, de los lugares de exclusividad y ponerlo a trabajar en la calle. Yo tengo ganas de eso, de que a la gente le guste esto. Mm y me parece que hay que ver cómo uno lo invita también. Uno piensa, eh, uno piensa en el hecho de escribir, quizás lo, lo toma como un acto más solitario, si quiere, el hecho de componer. En el, en el caso de una, de una performance que quizás no sé si ustedes lo consideran también como una, un acto que toma de otras, de otras ramas, como el teatro, si eso tiene que ver también lo, lo potencia al momento de hacer una lectura en ese acercamiento que se da al, al que está escuchando. Claramente, el, el tema para nosotras que fue el desafío Fue que ninguna de nosotras era actriz Ninguna de nosotras había pensado en un trabajo performático Sentimos que fue lo que el texto estaba pidiendo Era ponerle el cuerpo de esa manera Para eso tenemos un amigo que se llama Leonardo de la Torre Que es, eh, viene de, de formación de teatro Aparte este fotógrafo Y es quien, quien nos está dirigiendo de algún modo Viéndonos desde afuera y, y generando estéticamente algo Para que se pueda ver Este, así que estamos en plena este, investigación también del, del suceso cuerpo en escena. Claro. No atrás del, del texto, sino en diálogo, ¿no? Siendo el texto. Claro, y es de un gran vértigo. Eh, quiero decir, si yo no me sintiera segura con mis compañeras o, o con los textos, no, yo no podría hacer esto jamás. O sea. ¿Alguna devolución que les haya quedado resonando de la presentación, la primera presentación en, en la Feria del Libro? En la Feria del Libro Bueno, hay quienes... Eh, odiados, no van nunca más. Hay otros que insisten en ver qué se puede encontrar entre tanto booktubers y, y demás, eh, como en el caso de, de ustedes, como algo que le haya, digamos, sea motivación para seguir activando esta propuesta. Estuvo muy buena, hubo muchas devoluciones. Creo que una de las cosas que más sorprendió quizás fue el gran este, Poema que se genera entre estos diferentes poemas, uh -huh. que se generaron a través de una investigación también con ensayos, hay preguntas que están en el medio del texto como, como que abren a una escena y a otra y a través de eso se van tejiendo los textos. Y era algo que no se estaba haciendo. Fue como muy atribuido de nuestra parte haber metido mano en el, poeta del otro, en el poema del otro y editar y repetir donde no se estaba repitiendo. Y fue como que empezó a suceder algo más allá quizá de la voluntad nuestra en cuanto a, al artefacto poético que se estaba generando. Y creo que fuimos muy lúcidas en el sentido de haber podido escuchar eso. Y de ahí el trabajo finito que uno empieza a hacer después de pulir, ¿no? Y empezar a escuchar y a escuchar y las voces. Poder generar un mismo, un mismo ritmo y a la vez que pueda haber diferentes tonalidades. Bueno, fue un, un trabajo y lo está haciendo de, de, de mucha de mucho pasión y de mucho no saber también. Entonces estamos como en plena formación de eso. Claro, y ustedes al momento de compilar o de hacer un. Se, lo van llevando, es parte también de la, del ejercicio, ver hasta qué punto hacer el, el corte, digamos. O dicen hasta acá hasta acá llegamos con la selección o bueno o se van dejando llevar también por esa esa búsqueda de tonalidades y, y dejan abierto hasta que hasta donde la misma búsqueda dé digamos en, en, al, al comienzo hicimos una convocatoria de poemas de, de todas que hicieron una selección de cinco o seis poemas a partir de eso se empieza a buscar un orden que pueda generar justamente una conversación o una composición A partir de dar la composición empezamos a hacer el, el hilado fino, que sí. se dio y se evidenció cuando lo pusimos en voz. Claro. Cuando las cuatro voces las pudimos escuchar, nos grabamos, hicimos muchas videoconferencias, claro. empezábamos a ver que de repente este verso que estábamos poniendo acá no era necesario. Estábamos viendo que acá nos faltaba un rebote sonoro para volver como si fuera un anzuelo al tema anterior. Y, y empezás a, a entender una dinámica que el, el propio trabajo te va, te va llevando hasta que en un momento nos dimos cuenta que el producto era este y igualmente cada vez que volvemos a leer siempre hay ajustes siempre hay, claro. pero ya como que el corpus primario ya está estamos hablando con Ana Pinotti quien junto a Claudia Sóbico Fedra Spinelli y Pamela Terlice Prima eh, conforman un concierto de poesía cuatro voces que denominaron Insurrecta una puesta en escena que incluirá las participaciones de Estefanía Jovilla haciendo pintura en vivo y Maísa Boe Sus canciones ahora también, está aquí en, en el estudio de Radionauta. ¿Cómo crees eh, vos eh, que bueno, entran en, en, en diálogo digamos, con tu arte, digamos, en, en las canciones, mm. la música, con este concierto a, a cuatro voces? Y la canción misma ya es de algún modo un, una estructura gramatical que deviene, desde como yo la siento, de darle tono a la palabra. Entonces, de ahí que siento que tiene todo que ver. Eh, por un lado, hace ya un tiempo atrás, con Ana habíamos empezado a juntarnos y a jugar un poco con, con la voz, con el tono, con el ritmo de la poesía y eh, con una búsqueda de darle a eso eh, una flexibilidad dentro y fuera de lo que es el lenguaje musical, o sea, de lo que le propone el lenguaje musical a la poesía y de lo que la poesía le propone al lenguaje musical en una especie de diálogo que busca romper esos límites también ir un poco más allá de la semántica. En mi caso particular me pasa que hay algunas canciones que son las que voy a, ir a compartir el viernes que nacen desde la poesía, o sea, nacen desde la verborragia de la palabra, de sentarse y escribir. Y de repente hay un pedacito de eso que tiene para mí un tono que yo siento, escucho, vibro en, en mí, que necesita manifestarse y que trasciende la, el significado de la palabra. Tacto. Tacto puede ser un montón de cosas y en el contexto de eso que yo estoy sintiendo, vibrando, necesitando comunicar, suena de una forma que es la que necesito bajar a una canción. Entonces, esas canciones que nacieron desde ahí, son las que van a estar en Insurrecta, que es distinto a otras, que donde el proceso compositivo a veces es meramente rítmico-musical, como uh -huh. nace una melodía o un ritmo o algo y después aparece una palabra. Y mm, en esas canciones lo que me propongo el viernes es jugar lo más posible con todas las posibilidades de la voz eh, hablada, cantada, recitada, y, y bueno, desde ahí, como jugar con eso que es algo que está presente en muchas de mis canciones que a veces no son las que yo más comparto también eso es una invitación hermosa para mí de, de este Insurrecta que tiene mucho que ver con mi intimidad son canciones que eh, canto en el patio de mi casa que siempre siento que no tienen forma y a quien le pueden interesar y en este caso es como que si se hubiera dado un contexto donde Propicio. hay que sembrarlas <risa> Insurrecta, bueno, una, una performance que ofrecerá en en escena a todas todas mujeres, algo que en este último tiempo cobra especial relevancia, eh, especialmente porque en la ciudad de la plata, digamos, hay muchas invitaciones en donde staff eh, arriba y bajo del escenario, digamos, la, la mayoría son varones, digamos. Eh, Maisa, te conocemos, o oh, bueno, te conozco de antiguos proyectos eh, integrados eh, puramente eh, por mujeres. Eh, así así es. que la cuestión de la sororidad la venís trabajando hace, hace pila de años. Eh, en las reuniones de, de producción, digamos, de, de Insurrecta, ¿cómo, bueno, encuentren algunas si y pueden, quieren alguna intimidad respecto de, de la coyuntura, digamos? Eh, que nos atraviesa, nos ha recomendado Ana, eh, eh, googlear eh, a Maisa eh, con algunas eh, discusiones. Ahí eh, televisimas última últimamente, que como Maíza que no va, no, ah, por lo menos yo no veo tele, me las he eh, perdido, pero bueno, gracias YouTube. Eh, ahora está todo, ahora está todo. No hay nada interesante que ver. Este, la cocina de su recta o los ensayos y todo son siempre muy, muy divertidos, muy intensos. Eh, las tecnologías nos han colaborado mucho porque yo estoy viviendo acá en La Plata y las chicas son de Buenos Aires así que hemos tenido llamadas por Whatsapp y por Skype a la vez tratando de que nos escuchemos todas bueno, eh, una gran magia este, la internet y nos, uh -huh. nos ha servido y después viajo generalmente yo a los ensayos y la cocina es intensa, estamos todas como con mucha energía eh, muy direccionado al proyecto siento también que es un logro a esta altura donde los espacios se vuelven tan este, solitarios y la gente está abrazando su pequeño espacio. En este lugar, eh, el autor desaparece en la composición. Desaparece Emily Dickinson, desaparezco yo y desaparecemos las cuatro insurrectas que estamos trabajando el texto. Hay algo que va más allá de nosotras. Y creo que eso es una de las cosas que nos motiva cada vez que nos juntamos a, a trabajar. Salimos así como que estamos abrazando algo que nos traspasa, algo grande. Y, y veíamos eso, bueno, en este momento donde uh -huh. todo, hay una, una disputa por el pequeño espacio, bueno, acá hay un gran gesto de generosidad, ¿no? Para con la historia que, que, que, que viene diciéndose para este momento y para la pretensión, por lo menos que tengo yo, de que esto sea una posta para el que viene luego, ¿no? Para seguir diciendo. Estamos aquí conversando con Ana y, y Maísa. Vamos a repetirles, parece, las coordenadas para este viernes 22 de junio. Eh, ya iniciado el invierno, allí en la, en la fabriquera, que es 46. 46, en, 13 y 14. 13 y 14. Eh, van a ver en la esquina un edificio que está formándose, bueno, es una casa al lado, bueno, van a escuchar el ruido. Y enfrente un boliche. Hay un boliche enfrente. Sí. Así sí, que bueno, ya, las, las ya están las coordenadas. Para no perderse, a partir de las 10 de la noche y ahí en, en la fabriquera, eh, Ana Pinotti junto a Fedra Spinelli, Claudia Sovico y... Pamela, Tarlisi y Prina Y además agradecerles bueno, a Leonardo Que es nuestro coaching Vamos Y bien. a Laura Suárez que, que es la que nos hace todo el tema de la gráfica Y la imagen de Insurrecta diseñada por ella Así que también un agradecimiento a estos compañeros Figuras más o menos públicas Al alcance del Facebook Como para uh -huh. ir viendo qué, De qué se trata la obra de cada una E incluso también de Maísa Y de Estefanía A Maísa ahí trajo una muestra gratis eh, para mm. compartir aquí en el aire de Rayonauta. Así que te invitamos, Maisa si te parece, ¿Cómo? a compartir algo que quizás forme parte de, de Insurrecta. O bueno, aceptamos algún estreno, inédito. Lo ¿Algo que cortito o...? Y tenemos unos... Tengo sí. cuatro. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Bien. 170-5190 670-5190 Estamos en la web radiorauta.com.ar Talleres en el Olga Vázquez. Taller de música andina, lunes a las 18. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora.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 Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. de moda que había este, banditas de niños con acordeón piano y los reyes le pusieron uno. Y se lo colgó y salió tocando. Vamos, que tenía una especie de espíritu y de don para, para la música, que era una cosa... No se podía mirar. Hubo uh, así una música en una fábrica. ¿eh? Siempre algo de, de estar con él, o de tocar con él, o de escucharlo, te marca. Ele absorve imediatamente a alma da música que ele está tocando. Tem algumas músicas gravadas com ele ao piano. Todos os músicos que ouve, ou o Fatoroso. Aí, vês 1548, esta última Puerta Negra aí? Mi padre e minha madre viviam em la azotea. E aí viviam, aí nasciam. Era lindo, imagínate, tan chiquitos tocando tan bien. Los Valga era un fenómeno en la batería. No se veía atrás de los tambores. La panadera viajó a Londres y me dijo, mirá, te traje esto, ustedes que son músicos. Y era She Esa historia de que el punto de lanzamiento de ellos fue la réplica Beatles, no los ha colocado en el lugar histórico que corresponde. Me parece que ellos fueron fundamentales realmente para el rock argentino. Comenzamos imitando. Disfrazados de Beatles. Hagamos algo más nuestro, ¿viste? El Hugo ahí pone una firma rotunda sobre lo que iba a ser la modernidad en la música popular en el siglo XX, ¿no? Faziam um trabalho muito novo lá, assim, da música Universal e tal. Os respeitavam, e adoravam. A melhor banda latina para os europeus era Opa, mas para mim também. Em primeiro lugar no Japão naquela época. Não vemos um mango. O que me roubou o Hugo da minha banda foi o Javan. É que o Hugo é um instrumentista original. Ele trouxe uma, um sangue novo, trouxe uma, um frescor para os meus discos e para minha música. Quando a gente tocava juntos, então me aproximava mais da tendência uruguaia. Que esse grupo de gente te diga, venha tocar com nós, isso não tinha preço. Ele saiu do Brasil porque ele quis ter a vida dele no Uruguai. Candombene necessitava que chegara uma pessoa que nos abriu a cabeça a Hugo Fatoruzo en la banda era realmente tener a Maradona, Pelé, Messi o quien se te ocurra. Porque uno no es el mismo antes y después de escuchar a Fatoruso. Escuchábamos recién el trailer de la película Fatoruso, un documental que comentábamos Mauro con, con Tamara al principio de la emisión, que esta vez no es como el de Sandro que lo fuimos a ver, sino es que bueno, lo, lo vimos pasar, ¿no? No, no nos quedamos sin entradas para el CCK donde se se estrenó, no, bueno, no llegamos obviamente al estreno uruguayo, así que acá vamos a, a, a comentar algunas de las Cuestiones por las que parece que está muy bueno el documental. Es, es un, una visión por venir, claro. podemos decir, a, a diferencia de lo que habíamos hecho la crítica más detallada de Josandro, de uh -huh. que era como una. También un, un documental en base a imágenes de, de, de, la, de, la, de la casa donde vivió, y una de las quizás críticas constructivas que le hacíamos fue era mejor dicho, la falta de entrevistados Exacto. cosa que en este tráiler que escuchábamos recién a, a propósito del documental de Santiago Bednarik, uh -huh. director uruguayo en este, en este documental, Fatoruso, al parecer hay y grandes entrevistados ahí por, por su radio pasaban las voces de Jaime Ross, de Fito Páez, de Rubén Rada, de Chico Buarque, de Yabán, de León Gieco, una de Lito Nevia, una serie de entrevistados que tuvieron relación en algún momento con con Hugo Fatoruso, que es un, un músico uruguayo que ha cumplido 75 años y es realmente una referencia no solamente en el Río de la Plata, sino también a nivel continental, podemos decir, y una trayectoria que lo tuvo en, en diferentes lados, diferentes ciudades y en diferentes tocando diferentes cuerdas, por uh -huh. así decirlo. Él arrancó desde, desde muy chico con un acordeón, algo que, que en el documental eh, podemos encontrar referencias, digamos, a través de la, de la gran nota que hizo Mariano del Mazo para sí. el suplemento Radar de la semana pasada. Y bueno, a partir de, de, ese, de, ese, or, de ese acordeón, mejor dicho, Fue, fue desarrollando digamos, un gusto por la música que después vinculó muy fuertemente con lo que es el piano, la percusión, como que digamos se fue estableciendo en diferentes ritmos, diferentes instrumentos y lo, lo, lo hizo recorrer los 60, los 70, los 80, los 90, actualmente también con diferentes proyectos y volviendo al Uruguay siempre, aquel, aquel país tan mágico y misterioso, sí. podemos decir, que ha dado una cantera... Ahí escuchábamos a Jaime Rosa haciendo la, la analogía futbolera que ha dado grandes selecciones de fútbol también, claro, una claro. de las cuales disputa mañana su segundo encuentro en el Mundial, pero también ha dado músicos eh, de, y, y escritores y ha dado referencias muy notables para, para un país que uno lo piensa y a, a nivel proporción de habitantes realmente es un, un semillero de, de figuras notables. En este caso, como, como decíamos en, en la nota Mariano del Maso hablaba de una descripción de Hugo Fatoruso que lo mencionaba como que no pertenecía a la tradición folclorista y testimonial de los olimareños, de Daniel Biglietti y Alfredo Citarrosa. Tampoco era yacista ni un decidor sentimental como el Zabalero, ni tampoco curtió la psicodelia del Candón Bebit como Eduardo Mateo y Rubén Rada ni tampoco el, la cancionística como Jaime Ross y Fernando Cabrera. Esta era un poco la, las coordenadas, un poco la descripción, la ubicación que referenciaba Mariano del Mazo para ubicar a Hugo Fatoruso, una persona que comenzó con los Shakers, uh -huh. con su hermano Osvaldo, haciendo el más estilo Beatle, la imagen, en imagen, en música, la más imitación, podemos decir, de, sí. de los Beatles en el Río de la Plata. Y luego fueron a Nueva York, mezclaron el jazz con sintetizadores y, y otras influencias para hacer de OPA una de las bandas más influyentes y más decisivas en, a nivel latinoamericano y también en Estados Unidos. Los Shakers que medio que se arrepiente de un tiempo a esta parte cada vez que le preguntan eh, habla como de cierta inocencia En ese, esa labor artística eh, Mencionabas recién el, el paso del acordeón Al piano, ahí en Uruguay Las academias de Silvio Previales de enseñanza de, de acordeón, en la época que Él comienza a tocar, estaban como en su máximo Esplendor, claro. Un reconocido ahí Profesor, cuya obra La sigue su hijo Que organiza un, un festival bianual De acordeones en el que la película al parecer incluye la participación de Hugo Fatoruso sumándose a la caravana de, de acordeones que se da cada dos años ahí en, en Uruguay, en Salto, Uruguay más precisamente, eh, del, piano al, al, del acordeón al piano cuando generalmente el paso es al revés, porque eh, el, el acordeón es como una especie de piano eh, portátil, también se lo llama como el piano de los pobres, eh, un Hugo Fatoruso que eh, por las entrevistas que uno puede ver y también conociendo a, a muchos eh, músicos eh, de esta ciudad de La Plata o que residen aquí, eh, la libertad y el trabajo como constante pueden ser dos cosas para este, este músico inclasificable pero que al mismo tiempo recorre y es transversal a todos eh, esos nichos digamos que mencionabas sí. recién de la mano de Mariano del Mazo. Así es, que actualmente, porque uno habla de Hugo Fatoruso, se estuvo presentando en el Centro Cultural Kirchner el fin de semana pasado, se, se presentó en nuestro país Fatoruso, el, el documental que nos sirve de disparador, dirigido por Santiago Bendaric, un, un músico, otra de las cosas que se rescata es la calidad de, de uh -huh. audio, que en un momento él quería hacer un documental sobre OPA, precisamente. Él ya había hecho películas sobre el maracanazo, sobre el mundialito de 1980 en Uruguay, Y en este caso tenía pensado un documental sobre OPA. Al, al momento de comenzar a, a desarrollar la idea... Pasó que Osvaldo Fatoruso, uh -huh. el hermano de, de Hugo, eh, se enfermó y falleció al, al poco tiempo. Una, una enfermedad fulminante, un cáncer sí. bastante fulminante. Y a partir de eso, ya con Hugo, ya con, su, con el contacto, él dice que instantáneamente se convirtió en un amigo, digamos. Y a partir de eso siguió la labor de recopilación de distintos testimonios y tuvo acceso al archivo personal de la familia. También hay imágenes de la madre de Hugo, que aún hoy vive a sus 95 años y está allí friendo milanesas en su casa ahí en Natal en, uh -huh. en, en Uruguay y realmente uno piensa también la historia de Opac porque se rescata mucho como ellos vivían en, eran músicos uruguayos de Nueva York particularmente que en Uruguay eran vistos como ídolos, eso lo cuenta Jaime Ross también, uh -huh. que eran como superestrellas, y realmente tocaban, eh, estaban alojados en, un, en hoteles de mala muerte, con cucarachas caminando, tocaban para, para mafiosos italianos, hay alguna escena por ahí que lo, que lo relata, y tenían contratos pésimos, que eso también de los shakers es una, una de las cosas que más se marca, y también hay un documental uruguayo muy interesante que se llama Hit que uh -huh. habla de rompan todo, de los Shaker que es como el gran, uno de los grandes hits de la música uruguaya. Y ellos lo comentan como que en ese momento firmaron un contrato, pero no sabían que estaban firmando y de hecho la, la, el sello discográfico los esquilmó, como se diría eh, en el campo, podemos decir. Claro, Porque sí. prácticamente lo, los estafó y ellos en el contrato y en ese momento en toda esa oleada, esa vitelmanía, hablamos de mediados de los años 60, estaban... Content, digamos, estaban, uh -huh. eran parte de, de la máquina, digamos, pero después dándose cuenta, habían sido virtualmente estafados y eso aparece mencionado allí. Quizás un poco es esa renuencia a recordar un momento que fue el, el inicio un poco de, de la carrera musical o del, del gran conocimiento de, de los hermanos Fatoruso, pero, pero fue, fue eso, digamos, como un boom y después ya con Opa siguió en Nueva York y está relatado esa, esa historia, digamos, y cómo después también se une Rubén Rada allá en Nueva York y le dan como otra vuelta de tuerca al sonido de, de, de esta banda Opa que hizo dos discos pero dejó una huella muy, muy importante en este cruce de géneros Que también fue muy destacado por músicos brasileros, músicos populares brasileros. Hay una anécdota que lo, use, lo une con el japonés con el cual graba dos orientales, que es que cuando lo conoce Hugo Fatoruso. A, eh, el, el japonés, el músico japonés, el percusionista japonés lo esperaba en el aeropuerto con un vinilo de, de OPA. Así que a partir de eso ya hubo una entrañable amistad. Eh, y que habla un poco de esto que decís, Mauro, de la influencia y de la persistencia de esa, de esa música eh, que, bueno, aún hoy cautiva. Sí, lo mencionaba como una... una podemos mencionarlo ahí, jazz, hay música brasileña y del Río de la Plata y sintetizadores. Es la música de Opa que ahora nos va a servir para, para cerrar este breve... Adelanto, adelanto, vamos sí. a decir, este breve ganas, porque también tenemos ganas de que llegue el documental Fatoruso a las salas locales, digamos, sean aquí en La Plata o también que circulen en, en, en la capital. Vamos a mencionar que Fatoruso en, en este momento está con el proyecto HA, que lo une a su novia, Albana Barrocas. También está viajando a Japón, tiene esos contactos con, sí. con, con el país que haciendo otra analogía hoy se impuso 2 a 1 frente a Colombia en el, en el Mundial. Ha tocado con Daniel Massa también eh, en, en Neuquén, ha hecho algunos sí. shows y se, lo espera también, se espera alguna participación con el Quinteto de Piazzola. Una, también una localización que hacía en este recorrido Mariano del Mazo Vivió 11 años en Estados Unidos, 5 en Argentina y 8 en Brasil, Hugo Fatoruso, pero en un día se dio cuenta que quería morir en Uruguay. Así que es un, también una interesante búsqueda, después de recorrer tantos lados y de explorar tantas músicas, cómo, está, cómo vuelve al origen y cómo lo encuentra hoy en su casa y en su barrio natal, podemos decir. Así que, si te parece, vamos a escuchar La Cumbia de Andrés, Ajá. que está incluida en Magic Time, ya un disco de Opa, con Rubén Rada para despedir ya esta breve, este breve adelanto, este anticipo del de documental Fatoruso. Ojo de Güey. Un ojo para oír mejor. Todos los martes, de 5 a 6 de la tarde, con Mauro Baciuc y Matías Di Loreto. En Radionauta. FM 106.3 Instantes, ¿qué te parece, Mauro? Retirarnos con estilo en esta cumbia de Opa, eh, banda integrada, fundada por Hugo Fatoruso, a quien, bueno, ya por lo menos tres entradas anticipadas para cuando den el documental. Nosotros dos, no sé si Tamara se sumará, pero un oyente llamó para decir que lo estaba muy interesante. Saludos a él y dos screenshots antes de, de irnos que me guardé para comentarles el sábado 23 de junio o sea al otro día de la Insurrecta a las 9 y media en La Caipo en 9 entre 58 y 59 Gisela Magri cantante de esta ciudad de La Planta canta y convida eh, con invitados Pulse y De Vicenzo, es una invitación que nos hizo llegar Nacho Villabona para este sábado que Gisela Magri canta y convida en La Caipo ...a una bicicletea cultural Rodatina por diferentes sitios. Arranca a las 11 de la mañana en el puente 14 de Agosto, lado... Oeste, va a ir un cronograma, un recorrido que se plantea por diferentes espacios públicos que se van a intervenir. Va a haber diferentes, eh, la idea es recorrer en bicicleta diferentes puntos allí de Quilmes, pero larga a las 11 allí en el Puente 14 de Agosto, lado oeste. Así que es una muy interesante actividad artística y también para mover un poco así. Ya nos vamos, se despide Ojo de Guay, hasta el martes próximo, Queda el aire a la vuelta de 18 a 19, estuvo Tamara Camparo en los controles técnicos, Matías Di Loreto en Voz, Mauro Basiuk también, nos vemos el próximo martes en Radionauta, chao. Centro Social y Cultural Olga Vázquez Transmite Radionauta 106.3 Facebook.com barra Radionauta Dale un me gusta Dale un me gusta a la página de Radionauta Y enterate de todo Y un trabajo cotidiano real de organización y de trabajo concreto. Nosotros somos un movimiento de trabajadores desocupados y hay una construcción todos los días en lo que es esa organización del trabajo y la organización como movimiento de desocupados. El movimiento de desocupado no solo corta ruta, sino que lucha todos los días en el barrio para poder seguir organizando mejor los trabajos y la participación de los compañeros en el movimiento. Junio. Junio. Arde. Arde. arde rojo. Rojo. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta. FM Radionauta FM 106-3, radionauta.com.ar.